Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nicky Jam y Romeo Santos, juntos en Fan de tus fotos. El pionero del género urbano y el rey de la bachata, estrenaron su nueva colaboración. Un explosivo tema que además contiene sensualidad y delicadeza combinado con el ritmo. El video fue filmado en Miami, Florida. Info Music. Soy Britany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fm, okay? Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.